En realidad, venimos a reforzar el componente educativo de las sedes envión a darle un empujón tanto con equipo técnico como con la ampliación de los jóvenes que pueden acceder a este programa eh, una inquietud siempre de los municipios y obviamente nuestra era como cómo empezamos a trabajar con los jóvenes para que no dejen la escuela para que podamos ver y anticiparnos a, a, a sus situaciones de exclusión a su situación más compleja y bueno eh, después de una año y largo de tener ya en funcionamiento la sede del envión en casi todos los municipios. Hoy estamos en 130 municipios en, con 220 sedes y 50 en proceso de apertura con 26.000 jóvenes en el programa. Eh, me parece que era un momento como para poder iniciar esta apertura, de empezar a prever ya los equipos técnicos, los municipios se han comprometido de tal manera que también nos permite a nosotros abordar esta nueva estrategia de inclusión juvenil. La sede ya un trabajo territorial, el municipio ya ha adquirido una experiencia y ha trabajado con nosotros en este año largo donde hemos hecho además mucha capacitación de todos los equipos eh, y en función de eso es la cada Cada espacio de envión en el municipio sabe, porque he trabajado con las escuelas, porque trabaja con la comunidad, que jóvenes están en condiciones de precisar esta herramienta, porque todavía tienen un lazo con la escuela, todavía tienen un lazo con la familia que les permite... Eh, a veces endeblemente sostener la escolaridad, no en las mejores condiciones, no en las condiciones de que la escuela signifique la superación, sino simplemente un lazo y lo que nosotros pretendemos con este espacio de inclusión es que el chico esté en la escuela en condiciones, que alguien vea sus tareas que alguien se preocupe por el seguimiento y su, su mejor capacitación y aquellos que muchas veces se nos caen después de las vacaciones de invierno, que cuesta que retomen la escuela, que sabemos que ya se llevan un montón de materias, que va a ser un repitente nuevamente, o este chico que permanentemente está terminando la primaria o empezando la secundaria y repite y repite, antes de que lo soltemos totalmente, implementamos este espacio en el envión que le permite acceder a actividades, permite que la sede del programa se transforme en un espacio joven definitivamente, porque no está solo un grupito, sino que es un espacio de inclusión y de recuperación de todos los jóvenes que precisen estar en este en este eh en esta situación de volver y de que la comunidad, la sociedad, el gobierno, como corresponde, y con el presupuesto que corresponde sea a cargo de estas cuestiones. La verdad que las estadísticas tanto de permanencia de los jóvenes en el programa como de la vuelta a la escuela de los jóvenes es eh, nos llena de orgullo para los que trabajamos en el programa y nos permite además eh, abrir nuevas herramientas para que los municipios y los equipos técnicos cuenten con ellas. El 94% de los chicos que ...que iniciaron el programa lo sostienen... ...es un... comparado con otras estadísticas... ...de permanencia de jóvenes en el programa... ...que ahora quiero aclarar una cosa... ...no es cobrar becas... ...tenés un programa social donde el joven... ...de asistencia social donde el joven entra... ...a los 10, a los 12 años cobrando una beca... ...y se va a los 21 cobrando la beca... ...el joven hace un acuerdo compromiso... ...con los técnicos y con el municipio... ...acuerda a qué, a qué estrategia mejor se puede hacer dar... ...a volver a la escuela, a aprender un oficio a ir por un tiempo a la sede porque su, haberse retirado de los espacios jóvenes más sanos no le permite inmediatamente volver a la escuela y eh, entonces tiene que hacer otro camino hasta que pueda volver a la escuela y mientras tanto hace otras actividades. La permanencia de los jóvenes, reitero, está en un 94%, que para nosotros es un nivel altísimo, porque estamos trabajando con eh, los chicos con más necesidades, con los más excluidos, con los que los programas nunca llegan a ellos. Es el chico que a todos molesta cuando está en la esquina tomando una cerveza, pero que nadie se ocupó de ver de dónde venía ese chico, por qué estaba en esa esquina, eh, por qué no había una política de inclusión para el joven. Eh, Los niveles educativos son altísimos. Yo les traigo a los municipios las, las estadísticas educativas. Hoy tenemos al 80% de los chicos en la educación formal que concurren al programa y un 20% que están en educación alternativa o no formal, que es este proceso yo les digo. Y esto es un trabajo que nosotros nos imaginamos hace 5 años en mi ciudad en Avellaneda, pero que hoy está en toda la provincia de Buenos Aires, que demuestra que una política pública de inclusión juvenil es posible, que es posible con este nivel de abordaje eh, que el gobernador y el ministro y los intendentes han decidido que para esto debe haber un presupuesto porque no es, no es posible a, hablar a esta altura de políticas públicas sociales si no tienen el presupuesto correspondiente y la y el abordaje profesional que se precisa porque en general hay una idea de que bueno salgamos a repartir recursos y para esto tiene que haber un equipo para territorial fuerte, formado que se pueda hacer cargo de estas problemáticas que las pueda ver desde los local este no desde nosotros sentados en un escritorio en La Plata, sino que cada municipio tiene su vida tiene sus realidades, tiene sus posibilidades de salida laboral para los jóvenes no es lo mismo hablar de Olavarría que hablar de Merlo, que hablar de Avellaneda o hablar, no sé, de Bahía Blanca o, o ayer estaba con el intendente de Saliqueló, no es lo mismo las realidades locales tienen que ser respetadas tienen que poder trabajar hacia adentro los municipios cuál es la mejor política obviamente en un marco que da el programa porque para poder generar un recurso los organismos tienen que aprobar un programa y en función de eso poder este nosotros generar el presupuesto eh, pero este programa es absolutamente hecho en acuerdo con los municipios acá tengo a los responsables de la barregla la verdad que es un orgullo una tranquilidad, una, una pasión compartida porque además en esto no se puede trabajar si nosotros trabaja con pasión, eh, y esto es lo que hemos ido encontrando en los municipios. Y clar sí, claramente, donde hay más pasión, más ganas, más militancia para la inclusión juvenil, es donde el programa funciona mejor.